93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las melancólicas. Para las pintoras. Para las ecologistas. Para las soñadoras. Para las bailadoras. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos, somos todas! s Un programa hecho por mujeres. y algunos hombres. Cuando me das el beso de la semana, es mi sueño todo limpio. Buenas tardes, un nuevo programa y una nueva etapa. Comienza el nuevo curso y otra etapa de nuestro programa. Y aquí tenemos a nuestra amiga Toñi, que nunca falta. Hola, Toñi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ese verano? Muy bien, de maravilla, estupendamente. Me alegro, ahora entraremos en profundidad.、Ah, eso ya, ya lo veremos, ya lo veremos si yo quiero contarte profundidades o no profundidades. Loli y Cecilia, también incondicional. Loli, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Con las pilas cargadas? A tope. ¿A tope, no? Empezamos el nuevo curso. Muy bien, hemos descansado. A ver, ahora a trabajar. Tenemos ahí a. A nuestro técnico, a Sema. Buenas tardes, Sema. Que está muy trabajadora. Ha empezado el curso con, una, con unas ganas de trabajar, vamos, horrorosas. Y tenemos nuestros invitados. Bueno, Silvia casi es de la casa ya.、Eh, Silvia, ¿cómo estás, Silvia? Muy bien, hola. Y... Un invitado que no había venido, pero que también es de la familia, digamos, Ramón Blanco. Hola, Ramón. Buenas tardes, Loli. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar el programa、mmm, comentando algunas cosas. Ramón, tú que no lo conoces el programa, empezamos a contar cosas de un poco del pueblo, de lo que ha pasado. Y después ya pasamos a entrevistaros a tía Silvia, que son. Que son los invitados, digamos, protagonistas, los p r o t a n o Los protas. De, de, de este nuevo programa, que por cierto hace el número 46. Bien. e Somos t a m s s o constantes, ¿eh? Pues sí. Bueno, entonces ya han pasado los calores del verano, ¿no? Toño, ¿has pasado mucho calor? Yo no, yo no he notado el calor. He tenido tanta actividad que no he notado ni el calor siquiera. Dicen que ha sido uno de los veranos más calurosos desde 1970, ¿no? El más caluroso. Que ya se está notando el cambio climático y además, por lo visto, el otoño va, va a ser un otoño calentito. Va a haber、sí. lluvias, pero que va a hacer calor, ¿eh? Pero eso es porque la gente está aburrida. Entonces, al estar aburrida, está pendiente del calor. Yo, como no <risa> me aburro, pues no me doy cuenta ni del calor que hace. Bueno, pero es un hecho objetivo,、sí. porque. Es cierto, es cierto. Es cierto. Por cierto, que hay una, hoy había una jornada para protestar、mmm, por, el, por el efecto invernadero y por el, por el cambio climático, para presionar a la gente de, de la reunión esta que va a haber, de los G20, ¿no? para que hagan algo. Antes de que sea tarde, ¿no? Y además, hoy también es el día sin coches. No lo habréis cogido ninguna, ¿no? Yo no. Yo ido en bici al trabajo, ¿eh? No, yo lo he cogido p a r a v e n i r aquí. Bueno, pues hoy era el día sin coches, Toña. Así、sí. que. No hay excusa, ¿eh? No hay excusa. Esto está m o l e a d o para mí. Aunque la Llevo verdad, ya mucho tiempo sin c a e r coche ya.、Eh, hoy debía de ser. El día sin coches en el salón, pero en el salón siguen pasando los coches. Dijeron tres meses ¿no? de, de prueba para ver si se reactivaba el comercio con la entrada del tráfico y no, no tenemos datos. Yo fui、no. un día por la calle El Conde y parecía que era la torera. ¡Pum! Porque como no hay acerao. Pues tenías que ir, a lo m e j ibas por el medio mirando por un lado, mirando para otro, Después, por si venían coches, no venían coches para ver por dónde te entraban y demás. Con la gusto que estábamos sin coches, ¿no? Eso, es. andando por el centro de la calle y demás. Algo、ah. bien. Pero bueno, i e ...pero n b ...bueno y además están en obras en el salón. Están、ah, en obras.、No、sé, porque como visito tampoco el centro, pues. Vamos a ver. e s t á tan ocupado. No, que yo no voy mucho al centro. <risa> no sé. u No sé. Vamos、Pero、a ver cómo, no... cómo lo dejan, Virgencita, por lo menos cómo、sí, estaba. n o <risas> Y también hubo otras noticias este verano en Écija, por ejemplo, que, que han cambiado las concejalías.、Sí. Por lo que a nosotras respecta, tenemos nueva delegada de la mujer, que es、Muy、María、bien. José Yélamo. Efectivamente. Que intentaremos comunicarnos con ella porque hay muchas cosas pendientes. ¿no? Está pendiente el segundo plan de igualdad, está pendiente el Consejo Local de las Mujeres, reactivarlo. Muchas cosas que, que le pedíamos al Ayuntamiento, reivindicaciones de las mujeres, que por cierto, al último Consejo no nos contestaron a ninguna de, de las peticiones que le hacíamos. Vamos a ver. Si、sí, con este cambio mejora la cosa. Y también hay una nueva delegada de solidaridad. Antes era Teresa Infante y ahora es Carmen, Carmen, López, Carmen López. Que también hay que pedirle que le pague a las mujeres de Dagla、oh. la subvención que, le, que tienen concedida de 5.000 euros para hacer un aula informática que se lo tenemos prometido desde el 2008. Vamos a ver. Claro, es difícil. Qué pena que todavía no l a hayan recibido esa subvención. A ver si nos ponemos las pilas y, y las recogemos y se las podemos mandar. Dagla, decimos que es un campamento saharaui. Sí, donde hay una casa de las mujeres que, por si alguien no lo sabe todavía. Exacto. Que. En parte, el ayuntamiento de e c i j a y las asociaciones de mujeres de e c i j a han ayudado a construirla, han dado una dotación económica, y entonces hicimos un proyecto para, que, para informatizarla. y El ayuntamiento concedió 5.000 euros para ese proyecto, pero están concedidos, pero no entregados. Entonces hablaremos con Carmen López a ver si se soluciona. ¿Qué más ha pasado este verano? ¿Habéis tenido. Ramón, ¿has tenido la gripe A? Uy. <risa> me parece que la estoy pegando. Tenéis cuidado conmigo. No, no. ¿Qué va? Ni gripe A, ni. Ni n a d a de eso. Ni B, ni C. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Bueno, vaya montaje que hay con la gripe A, ¿no? Está la gente alarmada. Alarmada y... y algunos están forrando con los. Con las mascarillas, con el. ¿Cómo se llama? ¿Tamofil? Tamiflu. Tamiflu. tamiflu.、Mm. <risa> con el Tamiflu. La verdad que sí. Y anuncio que el, seguramente al próximo programa vendrá una especialista en, en epidemiología a hablar con nosotras sobre este tema. ¿Mm? Y hablando de la gripe A, tenemos ahí una canción. Que se llama la canción de la influenza, porque sabéis que la gripe se llama también la influenza, ¿no? No. Por lo menos en México. Si t o se s t á p a te l a b o c a インフルエンザの人た o が増えたら、今日は私たちの人たちが増えたら、今日は私たちの人たちが増えたら、今日は私たちの人たちが増 s たら、今日は私たちの人 o ちが増えたら、今日は私た o の人たちが増えたら、今日は私たちの人たちが増えた o 今 e は私たちの人たちが増えたら、e 日は私たちの人たちが増 n たら、今日は私たちの人たち n 増えたら、今日は私たちの n たちが増えたら、今 e は私たち o 人たちが増えたら、今日は私たちの i たちが e えたら、今日は私たちの人たちが増えた a 今日は私たちの人たちが増 d o ら、今日 r 私 n ちの人たちが増えたら、今日は私たちの人たちが増えたら、 Acaba de llegar nuestra amiga María Luisa. Hola María Luisa. Hola Loli, buenas tardes. s e s t el verano bien? Muy bien. Con las... c o nuevas n energías. ¿no? Con nueva energía. Un verano sabático que no he hecho nada. Así que vengo renovada totalmente. Pues estábamos hablando de cosas de Ecija todavía. ¿Tú tienes alguna noticia? ¿Le es hija? ¿Ha pasado algo este verano? ¿Te acuerdas de algo o no? ¿Qué va? No recuerdo nada. ¿No te has encontrado ninguna rata por la Avenida de los Emigrantes? Pues no. Porque hay un escrito hecho por los vecinos de la Avenida de los Emigrantes al ayuntamiento. Me he enterado yo diciendo que hay dos solares donde hay unas ratas enormes que parecen gatos. Y. Y han protestado para que se, haga, se tomen las medidas al respecto. Pues yo no, no he oído nada, vamos, nada.、No. ¿Y en la feria has estado? No, tampoco. Vaya por qué? Por Porque、ya. he estado en el sofá temiendo tener la gripe A. No me digas. Digo, me entró un frío índolo de cabeza, digo, ya está, la cogí. <risa> Me asusté, me tendí en el sofá y allí me he tirado todas las semanas. Tú no sabes que bicho malo nunca muere. Pues mira qué suerte he tenido.、No, no, Al final、no. ni ha sido gripear ni nada, pero bueno. Por supuesto. De verdad, fuera de broma, de verdad que he estado un poco acatarrada y no tenía muchas ganas de salir y la feria ni la he visto siquiera. Pues hay que ir a la feria a sudar para quitar t o d o s mis p r o p i o s Pues ya la he perdido. Por cierto que esta feria había cantidad de mujeres vestidas de flamencas, ¿eh? Mucho, da mucha alegría, ¿verdad? Las mujeres mayores sí, sí.、Eh, disfrutando con su traje. Y otra cosa que pasó este verano que no hemos comentado ha sido el Festival Flamenco, que, que vino Miguel Poveda y estuvo muy bien. Estuvo también el Pipa y estuvo y cantó también el niño de Son del Sol, Kiko Peña. también. Kiko que, Peña un encanto. Sí, es. Se parece al Poveda. Sí, sí, sí. Tiene gestos de él y además es su ídolo, claro. Bueno, vamos a poner una música de, de Sevillanas, ya que estamos hablando de la feria, para empezar a hablar con Ramón y con Silvia. Con mi chanda y mis tacones, arregla pero informal. Arregla pero informa, con mi chanta y mi tacones. Y arregla pero informa, domingo por la mañana. Y él me saca pasear. Y él me saca p a s e a mientras va lavando el coche. Dejo la casa arreglar, para luego cuando venga no tenés que hacer maná. <risa> la conocéis, ¿no? La conocemos.、Qué、y、buena. la queremos. A martirio. A martirio. Ahí lleva 25 años, ¿eh? Trabajando. Es un encanto. t i n e un s u g c o no se ve últimamente. Yo hace ya. Uf, la tira que no la he visto. Pues sigue con su peineta. Sí, porque ya que yo tenga conocimiento, no ha dicho que se ha retirado ni nada. No, no simplemente... además hace poco salió en una entrevista en Canal Sur Televisión y. Yo la estuve disfrutando, ¿hay、también. que c o e poco, hace mucho. Está mucho por las coplas y yo a mí la copla no me gusta, p、pues, s e r á por eso. En el programa de、Paspadilla, Paz Padilla, p a s en la Tierra. No suelo no, verlo, por eso o sea, no lo he visto, porque no, no suelo ver ese programa, no me gusta, no me, no me, gusta, no me llena.、Con、aquí,、perdón. Ramón, somos me... poco televisivas las aquí presentes. Bueno, vamos a hablar entonces de una exposición. Que muy novedosa en Écija, que se llama Nuevas, se llama miradas, Nuevas miradas. Una visión contemporánea de e s a Y esta exposición está o r g a n i z a d o Silvia es una de las promotoras y Ramón es un artista participante. Cuéntanos, Silvia, ¿quién organizó? ¿De quién surgió la idea de organizar esta exposición? ¿En qué consiste todo eso? Pues mira. Eh, este proyecto llevamos ya más de un año intentando que saliera adelante con la Asociación Cultural Martín de Roa. Y surge pues a raíz de la sala de exposiciones de la Casa de la Juventud, que empiezan a exponer muchos chavales jóvenes de aquí de e c i j a Empezamos a tener mucho contacto con los jóvenes del Bachillerato de Arte del de, de Instituto San Fulgencio. Exponen varias exposiciones por el Día de la Mujer, Medio Ambiente. Y bueno, a mí se me ocurre que por qué no hacer una exposición con ellos, con la idea de, de promocionar a estos chavales, pero que fuera una exposición diferente. Entonces se nos ocurre montar un, una exposición en la calle, que es lo novedoso de esta exposición, que es lo que se ha denominado exposición, exposición urbana. El objetivo fundamental, pues promocionar a jóvenes artistas de nuestra ciudad. Algunos se dedican a esto. Estudiando y otros, pues es, un, es hobby, ¿no? Pero bueno, que en cierta manera están muy implicados con, con el tema de la pintura. Y nada, después de un año trabajando, intentando de, de buscar los jóvenes que participaran, porque no ha sido fácil, han sido 15 participantes, c o o r d i n a n d o en principio una fecha prevista para mayo, pero los imprevistos y el coordinarnos, pues ha salido ahora para, para septiembre, pero vamos, me a l e g r a la fecha porque. Ha coincidido con la feria, ha venido mucha gente de fuera y la ha podido disfrutar. El tema que escogimos, pues bueno, Exija y su patrimonio, pero queríamos que los jóvenes ...pues dieran su visión de ...de la Exija que conocemos, n o la Exija barroca, que la suelen. Pin, no sé, hay muchas exposiciones que vemos y es otro. Ramón me puede corregir y ver los términos porque no este m o u e s t a es más realista. Entonces buscábamos. Buscábamos otra, otra visión, algo más novedoso, ¿no? algo más contemporáneo. Y de ahí el nombre, una visión contemporánea de ESIA. Como digo, organizado con, con la Asociación Cultural Martín de Roa. Ramón, ¿cómo entras tú en contacto? Bueno, hay que decir que Ramón, ese es, fijano, ¿no? todo el mundo, bueno, mucha gente lo conoce, ya hizo una exposición. En fin, yo c r e Con su obra en febrero, aquí estuvo también, pusimos、eh, la presentación de la exposición. ¿Y cómo entras en contacto con este proyecto, Ramón? Pues sí, de hecho, además lo agradezco que q u estuvi, estuvisteis e en, entonces、mmm, hablando de mi exposición. Pues yo entro en contacto con todo esto, pues a través de Silvia y eso, de d estar e ...pues allí movi, moviéndome n o en la Casa de la Juventud y en temas culturales, ya nos conocíamos de antes. Ellos mismos me conocían también, y entonces pues me lo propusieron como se lo propusieron a, a los demás grupos de artistas. Y, y entonces pues nos pareció una idea estupenda el hecho de colaborar con esto ¿no? y con la causa y para dar, vamos,、eh, eso, ¿no? transmitir esa influencia o ese tesoro barroco. Como ha dicho Silvia, que tiene Ecija, tan bonito pues, a, a todo el mundo. Ya no solo a los propios Ecijanos, sino además a la gente de fuera, como bien ha dicho ella, que, que, que con la feria, pues más si cabe, ha estado aquí, en nuestra ciudad. Y bueno, pues. Una cosita, sí, Ramón sí, estaba en, en Irlanda, estaba, ¿no? En Inglaterra, en Inglaterra. En Inglaterra,、sí. cuando yo me puse en contacto con él, como con todos los jóvenes, y a él lo pillé, que estaba de, de Becaram, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a través de email, Ramón, tengo este proyecto, le encantó. Y mucho lo hemos hablado a través de, de email, porque、sí. estaba bastante lejos. Pero vamos, que estando tan lejos, sin problema aceptó la, la invitación a participar. De hecho, sí que es verdad, como tema anecdótico, se queda ahí. Más de la mitad de, de toda la conversación del proyecto y del, de, de, de, de la organización, por lo menos conmigo, a fue a distancia, a distancia, yo desde Inglaterra sí. Y mis primeros bocetos, desde luego, y mis primeras ideas sobre el cuadro que en este caso yo pinté, pues surgieron allí en Inglaterra. A mí me encantó. Yo te quería preguntar que si es muy distinta a la que hiciste en febrero, porque yo esa sí que la vi. Esta no he podido y a verla, por lo que te he dicho que está un poco enferma. Pero la otra me encantó. Me encantó. Muchas gracias. muchas gracias. Y lo que te q u i e r o preguntar es si es muy variada o、mm, t e basas en los mismos temas y en la misma forma de trabajo? ¿Los mismos.? En los mismos materiales. y... que la anterior, n o、sí. en este cuadro precisamente.、Mm. Bueno, en este cuadro la anterior iba más de dibujo, enfocado al dibujo y a la escultura. Aquí intenté, como se trataba de pintura, de realizar una pintura pero de manera un poco más distinta, no como conocemos la pintura habitual. n o Quería un poco desmarcarme de este término y por eso utilicé el tema de, de diapositivas. Y fotografías, y las fui pues... marcando una al lado de la otra, encima de la otra, con distintas tonalidades y eso, para conseguir lo que al final conseguí, que era el efecto de que estando de cerca se vieran las distintas fotos individuales de rincones de Ecija s fabulosos, de la misma gente, n o que también es patrimonio de esta ciudad, y, y de, desde lejos, que es donde estaba la, la cosa. Se veía pues la Amazona Herida, un detalle de la Amazona Herida de, de, de nuestro museo, como decía, que es una de las joyas. A la hora de poner los cuadros en, en algunas casas particulares, porque en los sitios públicos no hay problema. ¿Habéis tenido algún problema y demás? Es la, que no son cuadros de mover fácilmente. Claro, porque hay que decir también que otra peculiaridad de la exposición que son, son cuadros tamaño 2x1. O sea, que es un que quiero e q u agradecer a los jóvenes de, del talle r de carpintería de SEDESA y de la escuela talle r de carpintería. Carpin, ay, sí, también de carpintería metálica, que han hecho los tableros, han hecho los p i e n t o s Agradecer a los chavales que se han portado muy bien. Y claro, lo peculiar era que eran cuadros de dos por uno, y la verdad que era complicado porque están todos colgados en b a l c o n e s y en ventanas. Hombre, y、sí. esos, perdón y esos cuadros además por la noche habría que recogerlos, ¿no? Porque si llovía, no llovía o no、claro, había problema. Bueno, hemos buscado plan B. <risas>、ah, ah, Agradecer a, a todas las personas, que ahora comentaremos los sitios donde están expuestos. Sin problema ninguno, y a raíz de, no sé, están bastante contentos. Ya tenemos Nuevas Miradas ...dos para el año que viene, y hay muchas personas que han ofrecido sus balcones, sus patios. Igual que hay mucha, muchos a s m u c h jóvenes ...pues que han visto este proyecto, les ha interesado y se han ofrecido para participar、eh, el año que viene. Los cuadros、mmm, se quedan, porque la verdad que será mucho trabajo todos los días de、mmm, colocar los quince cuadros, entonces los cuadros están todos colgados. De manera fija durante el tiempo de la exposición urbana en los diferentes balcones y espacios donde están, donde están ubicados. Yo quería decir que, bueno, no sé si habéis visto la, la exposición. Sí. En un principio nosotros ...pues le dijimos a ...a todos los participantes que el tema era ESIJA y su patrimonio, ¿no? Podían pintar desde una torre, una calle, una farola, lo que ellos quisieran de ESIJA. Y creo que han salido 15 obras, no se ha repetido ningún tema sin habernos puesto de acuerdo. ...quince obras muy diferentes,、mmm, estilos muy variados. Entonces, yo, a medida que iban llegando los cuadros, pues con mucha ilusión, porque iban llegando, vamos, maravillas, cada uno a su estilo, pero preciosidades. Creo que ...vamos... ...que todos los cuadros tienen bastante, bastante nivel. ¿Puedes decir los nombres de sí, los、claro. artistas? Sí, claro, además me gustaría. Y para que los y las artistas. Pues, además voy diciendo dónde están los cuadros. De,、mmm, En el museo tenemos un cuadro de Miguel Vega,、eh, otro en el museo de Ana Patricia Vera García. En el casino de a r t e s a n o nos encontramos un cuadro de Antonio Chía y de Valle Fernández Martínez. En una casa particular en la calle Emilio c a s t e l l á tenemos el cuadro de Juan Recio,、eh, Nuria García Prada, que lo, nos lo encontramos también en la esquina del Palacio de p e ñ a f l o Vardermoso. Un cuadro de Manuel García Rivero nos lo encontramos en la iglesia de San Juan. El cuadro de Ramón, la m a z o n a herida, nos las encontramos en la casa Palacio de los Palmas. En la iglesia de Santa Cruz, el cuadro de Rafael Jiménez Eble. En la casa de enfrente de, de la iglesia Santa Cruz, en la barrera de Nuestra Señora del Valle, el cuadro de Virginia b e r s a b e Ruiz. Jerónimo Díaz García, en la sede del Hermano Martillo en Magiprá. El cuadro de Carlos Aguilar, nos los encontramos en el balcón de, de la iglesia de San Francisco. En, la, en una casa particular en Plaza de España, Casa de la Familia Barseca,、eh, un cuadro de Domingo Martín Caro. En la biblioteca, el cuadro de Alejandro Sánchez Fernando. Y en la muralla en la barrera de Santa Ángela de la Cruz, un cuadro de Manuel García, García Rivero. La verdad que en las casas particulares la verdad que se han portado muy bien.、Mm, sin, no han puesto pega ninguna para el día de, de colocar los cuadros, que hemos tenido que en algunos sitios molestar algo. Porque no ha sido fácil colocar estos cuadros en, alguno, en algunos balcones. Lo que me decíais de la lluvia, pues bueno,、eh, se han mojado, pero por suerte, pues los cuadros no les ha pasado nada, rápidamente pues, se taparon con un plástico, se protegieron, algunos están todavía tapados, mañana se, se quitarán y la verdad que sin problema ninguno, la lluvia no les, afecta. no, no les ha afectado. Pintura buena. b u e n o s buenos artistas. Sí, bueno, que... artista. Eh, hemos editado un tríptico que se puede recoger en la Casa de la Juventud y en el Museo. Y bueno, hemos, aquí viene información de, de los cuadros, ¿no? de dónde está ubicado, de los artistas, un pequeño detalle de, de la obra. Y、eh, nos encontramos un plano con la ruta a seguir, de manera que empezamos en el Museo Histórico y podemos ir haciendo una ruta. Vamos viendo los cuadros y además vamos haciendo una ruta. Por el casco histórico de, de nuestra ciudad. h c e m o s la ruta de las tapas y la y ruta, de ruta de cero. Vamos viendo c u a d r o t a p a c u a d r o y t a p a La verdad、Eso. que es muy buen plan. Fíjate, se va、y、combinando. Se va combinando. La organización y, bueno, y Ramón, como participante, ahora lo podrá decir. Estamos muy contentos porque ha tenido una gran aceptación. Algo muy novedoso. Hemos recibido muchas felicitaciones. Los cuadros han encantado, ya digo, todos. Todos diferentes, pero t o d o p r e c i o s o Y ha sido de tal éxito que la exposición se tenía que haber quitado este lunes y hemos decidido ampliarla una semana más en la calle, dado que ha gustado bastante. Entonces, aprovecho para decir que durante esta semana p u e se s puede seguir viendo estos, estos cuadros. v a l e Pues mira, voy a aprovechar. l u i s a aprovechando. Ya ¿vale? me la pierdo. Y una pregunta: ¿ahora qué se va a hacer con los cuadros? ¿Cuándo se termine? Pues hay varios proyectos. En principio, la exposición no termina aquí. Los cuadros van para el Museo Histórico a partir de, de la semana que viene, el lunes que se desmontan y el martes que abre el museo, pues estarán de nuevo puestos al público. Y ahora estamos en trámite de llevar los cuadros a, a la Casa de la Provincia, a Sevilla, en la Plaza de, del Triunfo. Entonces, ya tenemos concedido que, va, que los cuadros se van a poder exponer. Lo que estamos averiguando la fecha. Y tenemos otros proyectos que no están cerrados todavía, pero hay un proyecto de que la exposición salga fuera de Écija y fuera de España. Anda.、Oh. Así que. Se van a hacer famosos. Pinta ve... muy bien, pinta muy bien. <risa> ¿Cómo ves tú, Ramón, el futuro del arte de los jóvenes y del arte en Écija? Muy, muy, muy emergente, cada vez más. Cada vez más, yo lo veo muy, muy emergente. Y además es que、um, arte bueno y gente buena. Es hijano y es hijana es bueno. ¿Por qué? Pues porque、um, cada vez se、eh, van realizando más iniciativas, ¿no? De manera de los artistas y las artistas de Esija.、Eh, de hecho, hace dos años. Eh, hubo la exposición de los mismos alumnos de bachillerato de aquí de, de Artes Plásticas que nunca antes se había realizado. Esta iniciativa es algo bastante importante. n o Fue un paso, la verdad, que bastante bonito. Un poco ya como a los mismos ...estos、eh, mismos artistas que están empezando, pues que tengan esta iniciativa y toque de contacto con, con el público y exijanos y e x i j a n a Y la verdad es que muy bien. Eh, eso, pues, a ver si poco a poco se va repitiendo y n o q u e d a ahí... Se podrían hacer bienales o algo así cada dos años por las promociones de bachillerato con primer y segundo curso. Y después, aparte, también los mismos lo mismo y las mismas artistas n o que hay aquí en Ecia, que poco a poco se van、eh, introduciendo más y metiendo más y que...、Eh, de, despertando la hormiga de hacer exposiciones en la misma casa de la juventud, en los distintos palacios de la ciudad. Y eso, pues, es bastante interesante, importante y. Además, muy Además, una cosita,、eh, por ejemplo, en esta exposición hemos tocado solo la pintura, pero yo conozco y、oh, r a m ó n también conocerá chavales que se dedican mucho al tema de imaginería, que hay chavales jóvenes que se dedican a q u e l l a imaginería, al tema de la forja, al barro, verán, que hemos contado con estos jóvenes y ya digo que a raíz de. Porque yo, claro, he ido tirando de jóvenes que conocía de la Casa de la Juventud. Tampoco era una experiencia que no podíamos decir, vamos a hacer 30, 40 cuadros. Hemos probado con 15 y a raíz de ahí, pues hemos ido conociendo a más jóvenes que pintan, pero que no solo que pintan, que hay muchos jóvenes dedicados artistas. a artistas. Sí, sí, hay un gran potencial. Bueno, y el concurso entonces es el que ha surgido a raíz de la exposición, o sea, que no solo la exposición, sino que、claro. ha traído. Sus primeras consecuencias. Sí, sí, pues este concurso para nada estaba previsto en un, en un primer momento, ¿no? De ahí que se haya anunciado después y, pues, dado el éxito, pues, se ha creado un concurso de fotografía. Es muy fácil. Con nuestro móvil, pues vamos haciendo una fotografía de, de los cuadros en el lugar donde están ubicados. ¿No se puede hacer con máquina? No, tiene que ser con no, no, se participa participa móvil. n o v a a la se t o n n f a r m n o tiene cámara. Bueno, se lo pide a tu niño o a tu niña, que seguro que, que、ah, tiene. tiene. O yo te dejo el mío. Entonces,、eh, hacemos una foto con nuestro móvil, puede participar、eh, una persona con cinco fotos como máximo. Y tenemos que hacer un lema sobre lo que, digamos, no, nos incita la foto、eh, en el marco en el que está. Porque si hacéis la ruta, pues veréis que los cuadros están ubicados en sitios muy emblemáticos y estratégicos, ¿no? Es decir, que la, que, perdona que te interrumpa, sí, la sí. foto hay que hacérsela. A la, a la pintura donde está.、Puerta. Con el cuadro, claro. Eso, no es una es foto. Ya dice una foto no, no. y pueden pensar a irnos a cualquier s a Sí, sí,、sitio. tú, así tú vamos dejándolo claro, sí, clarito. Sí. Eso. Es una foto al cuadro en el entorno en el que está. Nos vale, no vale hacerle una foto al cuadro de Ramón Solar Cuadro. Eso、sí, n o vale. Sí, sí. ¿eh? <risas> y tenemos que hacer un lema de, bueno, de lo que a nosotros nos inspira ese cuadro allí puesto, ¿no? En aquel barcón o en aquella plaza. Mm, es muy fácil, nos metemos en la página de www.sija.e s o la de juventuddeportes.rg y ahí tenemos el enlace a las bases.、Eh, metemos nuestros datos, colgamos, a j u n t a m o s en un archivo las la cinco fotos y、mm, esta foto pues, se la mandaremos a amigos nuestros. ¿no? Es como、eh, a modo de virus, las fotos se van expandiendo entre una, una cadena de nuestros amigos. La foto más votada. Pues será aquella que, digo, amigos, con idea de que, claro,、pues、de que la publicitemos, amigos, cualquier institución. La idea es darle comunicación, que viajas a través de internet, ¿no? Las la fotos Como los correos, ¿no? Y las de que m a n d a r a tanto. Pues, pues algo así. Y el premio, pues bastante interesante. Para las personas que son fuera de Écija, el ganador que sea de fuera de Écija tendrá una noche en el Hotel Palacio y Los Granados de Écija. Un lugar bastante. Con pareja, con... sin s pareja. Eso ya no lo especifica s la s b a s e s Ah. Me imagino que será la verdad que una para, para pareja. s Para dos personas. Para dos personas.、Ah, la verdad. O sea, no, no hará、persona. falta que sean parejas. O sea, dos personas. Ya cada uno que se lleva a quien quiera, ¿no? Es, es, es. Eso para las personas que son de fuera y para las personas que somos de aquí y de Ecija. p u e n o importa i A los ganados.、No, no、bueno,、sí. pues tenemos la opción de irnos a una ciudad monumental de Andalucía. t i por o n d a Osuna, Antequera, ya se、eh, decidirá. Entonces, bueno, sí, no sé, es bastante fácil. Vamos dando un paseo, vamos viendo los cuadros, vamos viendo nuestras calles y encima de todo, pues, podemos participar en. En el sorteo de una noche de hotel. Y además se va, se va haciendo como una especie como de galería, otra exposición por internet, online.、Y、también, una claro. Una exposición online. Que es la idea también, darle, sí, darle、no. difusión. Pero eso será una fotografía, bueno, que habrá muchas fotografías iguales, ¿no? No. O, ¿no?、Pues、entonces ahí está el artista, ¿no? Para que le dé la gracia y entonces、o、la gente vote y diga un un una. Puerta, o eso se el Hay que buscarle el m o n t a j e No, pues yo llego, pum, p y le echo la foto y. Con un nada, móvil,、no、hay, hay que buscarse. Yo ya he visto fotos de chavales que han hecho con móvil, y hoy, precisamente, un chaval que se ha llegado a la fase. Y la verdad, que claro, hay que tener un poquito de arte también para hacer la foto. Y、sí. han hecho una foto, una panorámica bastante. Curiosa. Claro, porque se puede hacer de distintos claro, ángulos, desde distintos ángulos.、Sí, claro, desde d i s t i n t o s perspectivas digamos, y entonces, Incluso ¿eh? añadirle complementos, poner a alguien allí o poner algún por objeto. El, por ejemplo, según sí, sí. el ojo de cada artista、claro, q u e e r a r e f l e j a hay, hay cosas cosa muy curiosas. Bueno, yo、mmm, tengo la impresión de que ahí en esta exposición se ha puesto mucho voluntarismo, ¿no? Ha trabajado mucha gente que por lo menos ha cedido su tiempo gratuitamente, que es importante. Y tengo la impresión que gasto material, digo, de dinero, ha habido poco, ¿no? Pues mira, por ejemplo, lo, las tablas pues nos las han hecho los jóvenes de la escuela Talley. Los pie de forja también, los jóvenes han puesto su pintura. A cambio, pues se ha editado el catálogo que va a la promoción de ...de los jóvenes, que era el objetivo, era el objetivo fundamental. El catálogo que vosotros lo estáis viendo aquí, pues ha intentado que sea un catálogo algo más especial. Para que después, que después quede. s s p u quede... é Y otra cosita que va a salir, como recuerdo de lo pasa que está aquí Ramón y no lo puedo decir, ya ...ya os enteraré por q u e lo presentaremos, pues hemos hecho, con la, utilizando los cuadros, hemos hecho unos pequeños detalles que creo que v a prácticos, que van a gustar bastante y entra dentro de la promoción de, de los jóvenes. La idea es que esta exposición, que la verdad que se le ha puesto mucha ilusión y mucho trabajo, pues. Que no quede simplemente en que se ha hecho la exposición 15 días y ya está. Se va a intentar sacar el máximo de partido a estas obras. Y creo que, que lo que se va a presentar la semana que viene, creo que os va a gustar bastante. Y es algo que vamos a poder usar continuamente. O sea que es algo práctico.、Um, hay que decir que colabora la, la Diputación de, de Sevilla con esta exposición. A través de una subvención que bueno, pues que hemos conseguido elaborar todo lo que es la, la cartelería. v a l e Sí, porque tiene mucha calidad la cartelería. Tiene mucha calidad, entonces está todo. Hemos conseguido la colaboración de, de la diputación. El, ¿Y el de diseño、Señor. del cartel? ¿Quién ha hecho el diseño del cartel? Pues mira, el cartel lo ha hecho uno de los jóvenes participantes, Jerónimo Díaz García, que desde aquí le, le quiero agradecer todo el esfuerzo que, que ha hecho. Porque en un principio tuvimos problemas con el diseño, no dábamos con la idea. Y la verdad que j e r o se ofreció y se puso a nuestra disposición. Y el diseño es algo que le ha gustado bastante a, al público en general, el cartel, n o s é a vosotras, si, si os gusta. Y la, de, la idea de cómo haber hecho el tríptico, la verdad que ha gustado, que ha gustado bastante. Así que agradezco a, a j e r o su, su colaboración su en el diseño, su trabajo. Yo creo que habría aquí en Ecija Ramón para hacer un museo de arte moderno o de arte contemporáneo. Sin duda, sin duda, vamos. Además, que esa idea es una idea que cualquier joven artista ¿no? se plantea y se ilusiona,、eh, se vamos, ensueña en eso. La verdad es que sí, yo me he pasado horas imaginando cosas de ese tipo ¿no? aquí en tu ciudad. ¿cómo? Bueno, tengo que decir, aunque esté feo decirlo, que en el programa electoral de Izquierda Unida iba, iba uno de los proyectos era un, un museo de arte contemporáneo. ¿eh? Todo, todo lo que sea museo, desde luego,、eh, son iniciativas buenas, n o museos culturales, y, y de hecho, últimamente, cada vez más municipios, yo de Andalucía en este caso, lo sé más porque es por donde más me muevo. Pues están saliendo estas iniciativas adelante y en cada municipio, pues cada vez están saliendo a lo mejor esas salas de, dedicadas plenamente a este tipo de, de uso, o ya incluso museos que se, llaman, se denominan como propios museos de, de arte moderno, de arte contemporáneo, ¿no? Y como pues también mmm, mmm, con iniciativas como、eh, concursos anuales de artes plásticas, y entonces, pues con la idea de. De que además de que ayudan a los propios artistas ganadores, pues además van coleccionando obras y es como invierten en, en, en arte, en los jóvenes, en artistas, en cultura, y poco a poco pues, se puede crear una base importante, ya no s o l o de artistas locales, sino también pues, se pueden adquirir obras más allá, de manera nacional e incluso internacional. Sí, sí. Pues enhorabuena por esta exposición, de verdad. Y esperamos la segunda. Sí, sí, que ya, ya, está, y, ya está prevista. Y nos consta que habéis puesto mucho entusiasmo, mucha dedicación. Y de verdad que enhorabuena. Que se repita, vamos.、Uh -huh. Yo agradezco la, la aceptación que ha tenido y después la implicación, porque el día de la inauguración, hicimos una inauguración el 4 de septiembre, pusimos los cuadros en, en el. Patio del museo y en lo que fue la Plaza de la Constitución. Y la verdad que había un ambiente porque había gente de todas las edades, pero mucha gente joven implicada, ¿no? que parece que hay una imagen de los jóvenes y yo voy a defender lo, lo que me toca. ¿no? Y hay muchos jóvenes artistas implicados en la cultura que a los jóvenes les puede gustar ir a una exposición. Muchas veces a lo mejor tenemos que buscar las alternativas, igual que nosotros vamos al cine a ver la película, el estilo que nos guste. Pues las actividades culturales, igual, es cuestión de gusto y uno va seleccionando. Entonces, el día de la. Yo sé que Loli sí estaba allí, el, sí. y Toñi, el día de la. Bueno, todas, creo, tú también, Loli. El día de la inauguración, pues había un montón de gente joven y no estaban allí, creo que no estaban allí por cumplir, sino que les apetecía ver los cuadros, les interesó a la gente ver los cuadros,、eh, cómo había plasmado alguien pues la calle Maggipras, cómo Ramón había plasmado a la a m a z o n a no sé. Creo que y Ramón puede, puede dar su opinión también de ese día, que ya tuvo un buen comienzo la exposición. Yo, hombre, yo en particular、mmm, quería agradecer a,、pues、a, a mi asociación Martín de Roja y a, y a, vamos, a, a la Concealía j de Juventud y eso, pues que,、mmm, que tuvieran esta, esta organización y que contaran con nosotros ¿no? para ellos, ¿no? para, contaran conmigo y con mis propios compañeros y compañeras. Y, pero sobre todo, yo también quería agradecérselo a mis propios compañeros y compañeras artistas que, que engrandecen nuestro oficio, ¿no? Con esta solidaridad de tiempo, sin, sin medir、eh, su esfuerzo ni nada.、Eh, no sé, que a mí desde luego me llena muchísimo porque engrandece mucho esta, esta, esta profesión, que es con, con, con gestos.、Mmm, Tan característico precisamente del mundo artístico como son la generosidad, ¿no? uh -huh. que por nada se, se da todo. Además, aquí hay mucha generosidad porque para pintar los cuadros necesitas mucho tiempo.、Sí. Y sobre todo el tuyo, que es complicadísimo. <risa> el mío, desde luego. <risa> Acabé de foto. o sea que... <risa> se fotos. Se p a l p o a ti en u casa. Aquel día se notaba en el ambiente que los jóvenes y las jóvenes que habían pintado se sentían tan satisfechas de poder expresar su arte en su pueblo y decían: Es que yo, vamos, yo no me podía esperar que, que pudiera exponer yo ya aquí hoy, por ejemplo. Pues sí. Pues y hablabas sí. con ellas y con ellos y, oye, estaban así, te、mm. transmitían esa satisfacción. Y además hay mucha gente que no se esperaba, saben que los cuadros iban a ser grandes. Pero dos por uno no es un tamaño muy normal, montado en los pies de forja. Entonces, la verdad, queda espectacular. Los cuadros, hay mucha gente que se impresiona, no solo por la calidad de los cuadros, sino por el tamaño de, de los cuadros. Pero vamos, precioso, y el entorno quedó estupendo. Bueno, pues dicho queda. Que La exposición se puede seguir viendo en, en el, el museo. En el museo bueno, esta, esta, semana, esta, semana, esta semana en hasta la hasta calle. El domingo la tenemos en la calle y a partir del lunes la podemos ver en el museo. ¿Durante cuánto tiempo? Pues estará unos 10 días, dijo 12 días. Pues desde aquí invitamos a la gente que vea los cuadros porque la verdad es que son una maravilla. Y que hagan fotos. Y. Y que vemos que no está reñido el barroco,、Ajá. los bodegones, la imaginería con los proyectos nuevos y vanguardistas, ¿no? Para nada. Que estaba eso un poco abandonado en Écija, ¿no? Creo yo. Bueno. Se puede pintar una torre de muchas formas. De muchos colores. Perdona, hubo una persona que rompió muchos moldes hace muchos años, desde aquí, Miguel Montes. O sea, verdad, y él rompió, rompió mucho. ¿eh? Sí, sí, es、sí. verdad. Hay una anécdota que siempre la recuerdo muchísimo de él, porque yo con él、eh, los conocíamos mucho, ¿no? Y hubo un momento, estando con él tomando una cerveza, en que él decía, Ramón, ¿por q u e es que yo tengo muchas ideas? Y una de ellas, él me, lo cuento como anécdota, a ¿no? Me lo dijo、mmm, y a mí me encantó. Y era. Pues, como él siempre estaba con esos temas del reciclaje, ¿no? Y d e hacer algo de lo que ya no hay.、Eh, dar uso al, a lo s de, desusado. s O sea, algo pues que era muy bonito y hacía cosas estupendísimas. ¿no? Pues, de hecho, él decía:、mmm, ya que había tan, tantas rotondas y están haciendo tantas rotondas, de hecho, es verdad, hay muchas rotondas, decía. ¿eh? Pues, que hubiera una en especial d e d i c a d o a eso. Y él decía:、eh, sería muy bonito. La idea de que todos los niños de ECIA, las niñas de ECIA, los jóvenes y las jóvenes,、eh, pues que pusieran, vayan a, a, a, al sitio donde se va a hacer el monumento y pusieran un,、pues、un, un objeto usado que de manera que pueda ser permanente, que se pueda dar de uso permanente y, y poco a poco ir realizando. Pues la idea de una especie de monumento que dé algo n o con todo, toda esa aportación de, de la misma ciudad de é c i j a Y entonces se podría crear algo maravilloso,、eh, un monumento que podría quedar estupendo. ¿no? Y, y hoy, después de tanto tiempo, me alegro mucho poder transmitirlo a toda la gente que pueda escuchar esto ahora, porque es algo que, que me dijo Miguel Montes en la intimidad y que ahora pues lo estoy haciendo público ¿no? después de. De todo aquello. Bueno,、eh, pues, a mí se me ponen lo, los pelos d e p u n t a Pues ahí queda la idea, la recogeremos y, y, y lo vamos a hacer, Ramón. Ya verás cómo nos ponemos e n contacto con quien haya que ponerse y al final sale. Cuando se quiere una cosa, de verdad, al final sale. No, Hasta a l g u i e más temprano. además, él, él, esa idea no la tenía él eh, eh, así de. de Momento en esa situación, sino que, que me lo contaba, me lo contó en varias ocasiones y además con la ilusión que le, que le caracteriza a Miguel, ¿no? sí, que todo、sí. lo hacía con una ilusión increíble.、Normal. Bueno, Ramón, te puedes quedar, Silvia se va porque tiene una reunión, pero si quieres te puedes quedar con nosotras a un programa.、Nada. Vamos con los libros, ¿no, Sema? t o d o están los libros. t o d o t o s o t o d o están los libros. t o d o están los libros. t o d o t o s o t o d o e s t á e n los libros. Bueno, vamos con nuestra sección de los libros. Ramón, ¿te gusta leer? Supongo. Sí. ¿Tienes algún libro que recomendarnos así? ¿A bote pronto? Bueno, ahora mismo no se me viene ninguno así. Bueno, hay uno que es más de, de temas artísticos, ¿no? yo lo leo mucho por ahí y es Entre lo sólido y lo líquido. ¿Eh? Es un libro estupendo, yo lo recomiendo, pero claro, es cortito, es de 100 páginas,、eh, pero dice mucho.、Eh, habla un poco del mundo artístico, ¿no? como está hoy en día, pues、mm, con el tema de la publicidad y eso. ¿no? Yo lo ¿Eh? recomiendo. ¿Pero es para especialistas? o...? No, para... no, no, que va, que va. Para todo tipo de personas, profesionales o no profesionales, o en cualquier campo. ¿no? ¿Cómo dices que se titula? Entre lo sólido y lo líquido. Vale, lo puntaremos. Pues n o s o t r o s vamos a hablar de un libro que ha causado sensación este verano, un bestseller, ¿no? Libro no es, Una trilogía, tres libros, sí. Bueno, venga, Toña, habla. No, no, no, yo no, tú. Yo te r e t i f i c o yo te r e t i f i c o y apunto. Es la trilogía Millennium. Que, por cierto, una, una colaboradora nuestra, una, una persona que nos escucha, nos ha escrito un comentario sobre el primer libro de la trilogía que se llama Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stig Larson. No sé cómo se pronuncia. Porque es sueco, ¿no? Sí, creo. Dice: La desaparición de una mujer hace muchos años es el misterio a resolver en esta novela negra que iniza, inicia la exitosa trilogía Millennium. El relato te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final, en una trama en la que se entremezclan escándalos financieros y entresijos periodísticos. Pero lo novedoso de esta narración estriba en la caracterización de los personajes, sobre todo los femeninos, y en concreto de la hacker Lisbeth Salander, auténtico hallazgo literario. Dice que Larson se inspiró en pipi calzas largas, en cómo sería si hubiera crecido. Salander seguía por sus propias reglas en un mundo hostil con las mujeres, porque en definitiva, la saga Millennium trata sobre la violencia ejercida contra las mujeres desde distintos ámbitos. No en vano, la traducción literal del título original del primer volumen es Los hombres que odian a las mujeres. Y yo no he leído el libro, pero he visto la película, que por cierto os la recomiendo, la están poniendo ahora mismo en, en Écija, en el centro comercial. ¿Mm? s í Y es una película, la verdad, a mí que te engancha, que te entretiene, dura dos horas y media. ¡Caray! Sin embargo, no te das ni cuenta porque es de intriga y estás esperando. No te duermes, ¿no? ¿no? No te duermes. No, no, no, no, no, para nada, para nada. Y decir que este libro lleva 10 millones de ejemplares vendidos e s t a o b r a o sea que es un auténtico bestseller. Y además,、eh, hay también opiniones en contra, que os voy a decir de quién son. Hay un hombre que dice que es una tremenda. Dice que ha habido con este libro una tremenda batahola mediática con que la progresía primero y el rebaño después se ha postrado ante el fenómeno. Y esto lo ha dicho Jiménez de los Santos en la copia. Y Juan Manuel de Prada dice que son noveluchas ínfimas. Lo cual a mí me da le da más prestigio al libro cuando a ellos no les gusta, con perdón. Cada uno, cada uno tiene su gusto. Sí, pero. Bueno, y por eso recomiendo el, estos libros y esta película. La próxima, que, es, que corresponde al segundo libro, se titula La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, se estrena el 23 de octubre. Y el último libro, el tercero, es La reina en el palacio de las corrientes de aire. Por cierto, que el autor se murió antes de conocer su éxito. ¿Sí? ¿Eso pasa siempre? No, no, siempre. Siempre no, pero la mayoría. Esperemos que, tú Esperemos alcances. que conmigo no. No, no, no. es eso. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otras noticias del mundo y por ahí. Vamos a poner una peli... una sí, sí. música. Del mundo mundial, que decía. Noticias del mundo mundial. Man、Manuel、Hablando de del mundo mundial, se han cumplido este año 70 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial.、Mm. Y había una rubia peligrosa que cantaba esta canción.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 Era, No sé si os acordáis la de verla en algún documental. Una rubia que cantaba esta canción, Will Me Tagen, que quiere decir: Nos volveremos a ver, ¿no? Nos encontraremos otra vez, no sé、sí. dónde, no sé cuándo. Sí sí, algo algo así. Así, sí, sí, sí. Es muy bonita. Se la cantaba a los soldados cuando se iban a la guerra. Sí, algo que hizo hace poco también Gary Hallowell en la guerra de Irak. Sí. A los soldados que estaban en Irak.、Uh -huh. La i m i t ó ¿no? Sí, quiso hacer algo parecido a Lady Marilyn.、Uh -huh. Pues hablando de historia, también ha habido aquí en Ecija、um, una noticia este verano de sobre. Efectivamente, tenemos aquí dos historiadoras ecijanas, hermanas, Carmen y Ángeles Jiménez Aguilera. Que colaboran con el Foro por la Memoria de Córdoba, que han puesto nombre a. De la memoria a... histórica. Sí, de la memoria histórica. Han puesto nombre a 100 de los fusilados que se llevaron a cabo en ESIA, porque como d e c í a era un cruce entre Córdoba y Sevilla, pues fusilaron mucha gente. Entre ellos está el alcalde aquí, Juan t a b a r í n Martés. Otro Fernando del Marco, que era el relojero del ayuntamiento, Manuel Cuenca Crespillo, que era un dirigente de la Casa del Pueblo, y así hasta 100. ¿Hasta 100? Sí. Y 200 represaliados, ¿no? Sí. Bueno, a ver si pronto tenemos a esta, a esta historiadora, Carmen Jiménez Aguilera, y a su hermana aquí para que nos. Den... nos lo cuente. Más detalles que no hay que perder la memoria. Por cierto, que esta semana fue la fiesta del Partido Comunista, también en Córdoba,、sí. y se le hizo un homenaje a, Marcos, a Marcosana. Sabéis sí, sí. que le llaman el. ¿Cómo se llama? El, ay, el de África. ¿Cómo se llama? Que, que estuvo tanto tiempo en la cárcel. Nelson Mandela. Nelson Mandela. En Nelson Mandela Español, porque estuvo 23 años de su vida en la cárcel y no ha renunciado nunca a sus ideas. Ha escrito un libro de poesía que se llama Decidme cómo es un árbol. Y le han. Sus memorias. Sí, sí. h e r t o poesía y luego、sí, sí. sus memorias se llaman así. Ah, sí, vale. Me gusta que me corrijas, Toña. Además, hay que comentar que el prólogo de este libro lo ha hecho el premio Nobel José Saramago. Uh -huh. Así que. Pues le hicieron un homenaje a él en Córdoba, que dice que, estaba, que había muchísima gente y estaba muy contento, dijo que le gustaba más eso que cualquier premio Príncipe de Asturias. d e s p u é s también. ¿Quieres decir a l g o、uh -huh. Bueno. También esta semana hubo otra, otra polémica viendo de act, hablando así de actos importantes con el concierto de la paz en Cuba. Uy, hay que ver la que se ha montado. Con Juanes. ¿La que se ha montado por, por ir a dar un concierto? Pues sí. Yo creo que eso se ha movido mucho políticamente, casi. Sí. Bueno, lo importante Porque, es que hablen de uno, sea para vio, para mar. Por eso te digo uno, que en t o d a l a d i c t a d u r a van los músicos, dan su. Orquesta, están allí todas las veces que van y vienen, y nunca se levanta política como, como ha ocurrido ahora. Sí, pero es que hubo hasta amenazas de muerte. A, sí, sí, es que Juan está e s amenazado, no ha cabido, es que está amenazado. A Miguel Bosé lo amenazaron. Miguel Bosé, no sé, no sé sí, pero a, Juanes,、sí、lo... a Juanes también, pero ellos siguieron y sí, se mantuvieron. Y otros renunciaron a participar.、Sí. Y ha sido un acontecimiento, vamos, que ha habido sí, muchísima sí. gente y ha sido un éxito, ¿no? Y vamos a hablar por último de un, una palabreja que nos gusta a nosotras aquí hablar de palabrejas, que es los polifenoles. ¿Y eso qué? ¿Qué <risa> <Sí, pero risa> te <ahorita risa> has sacado eso? Yo he pensado en un dulce. <risa> los polifenoles. No Es <risa> una <ninguna> pasta. <risa> los polifenoles son. Vamos a ver, los polifenoles son u n o s Antioxidantes que se presentan en las uvas, pero también en el café, en el chocolate, en los cereales. Y entonces、eh, he leído un artículo que dice que hay polifenoles en el vino. Pero bueno, ¿eso para que, que sirve? Pues, qué sirve? ¿Qué nos quita la r u g a ¿Nos pone más jóvenes o qué? Algo más serio. Algo más serio. Retardan la descalcificación. Y benefician a las mujeres en la menopausia, y ya te digo, están en el vino, pero en pequeñas dosis, no hay que tomar mucho. En, en la cerveza también, en el cacao. c u t n t o m á s o u e d o con la c u a n t o más cacao tenga el chocolate, es mejor también, porque el blanco dice que tiene muchos aditivos, y mucha grasa y mucha leche, y es malo. Incluso hay polifenoles en las palomitas de maíz. Pero claro, dice que unas poquitas de palomitas de maíz te hacen Te sientan bien. Pero que una ración mediana de palomitas de maíz, de esas que comen los americanos en el cine. Y sin tiene, ser americano, que lo sé yo muy bien. Tiene más grasa que un desayuno de huevos con bacon. Una hamburguesa. Con sus patatas fritas y un filetón. Todos esos paquetes grandes de palomitas son terribles, terroríficas. De eso he visto yo mucho en Inglaterra, ¿eh? de ¿Sí? esos desayunos de huevos con bacon、ah, y eso. o Una aportación que se llevaron los americanos de, de Inglaterra. ¿no? ¿Se ven personas obesas en Inglaterra? No, no, la verdad es que no, no mucho, pero ¿no? El americano, pero, que le mete más grasa, ¿eh? Uy,、uh, sí, no, sí, Los no, americanos、no. se pasan más, pero、sí. vamos que. Porque cocina. Esa tradición. t o a base de grasa de oliva, de oliva. animal, ¿eh? Pero no cocina con aceite de oliva, que ese es nuestro tipo de o Es que los americanos están ahora, ahora están empezando a cocinar con grasas vegetales. Siempre lo habían hecho con grasa animal. Siempre, siempre, siempre.、Uh -huh. Todo a base de hamburguesas y todos los. Todo l a base de la cocina de la grasa la, era b a s a d a l o a m e r i c a no es que es comida muy rápida, ra, comida rápida y, demás y no. Y además、pues、hacen una vida bien, muy、sí. sedentaria. Pero bueno, además、sí. de rápida es animal. Grasa. Porque grasa. yo te pregunto, la comida china, por ejemplo, es rápida,、sí. es una comida también a, a base t o de a d vegetales, que、sí. es distinta. Sí, pero tú no has visto pocos chinos ahí gordos. Y, eso, y hablando de alimentos sanos, os tengo que decir que en Ecija. Hay una tienda que ya hemos hablado aquí con el promotor de la asociación de, que lleva esa tienda, que se llama Del Huerto a mi Casa, de productos ecológicos. Que está en la calle Amapola, al final. Y antes solo estaba abierta, creo, por la tarde, y ahora abre por la mañana y por la tarde. Tiene una nueva etapa. Y allí sí que hay productos sin conservantes, sin colorantes, también hay algunos del comercio justo. Y que os recomiendo porque no hay productos tratados genéticamente, ¿cómo se llama eso? ¿Transgénicos? n herbicidas.、No、herbicidas. Ni c o n herbicidas. n、no, e a s d a Es muy. Verá que tiene la garantía que está seguido desde su nacimiento la,、eh, la planta, está seguida con. Con todo tipo de cosas naturales y que está seguido desde la Junta de Andalucía y tiene sus controles, que cualquier persona no se puede dedicar s i Yo pongo un huerto en mi casa, no.、Uh -huh. Está totalmente. Pues、bien. recomendamos que se compren productos ecológicos, donde sea, en Sevilla, en Córdoba o aquí en, del huerto a mi casa. ¿Loli, querías decir algo? No. ¿Eh? Bueno, sí, que mañana por la tarde en la Casa de la Juventud se va a presentar. Um, un vídeo sobre、um, ecología que surge a través de un taller que han hecho el grupo de Arco Iris de la Casa de la Juventud,、eh, un taller de reciclaje y ecologismo. ¿Ecología medioambiental, no?、Uh -huh. ¿O Sí, sí. O con los desurbanos? ¿O con los residuos urbanos? Mañana lo veremos. Mañana lo veremos.、Uh -huh. ¿A qué hora? El miércoles por la tarde a las 5 en la Casa de la Juventud. A las cinco en la Casa de la Juventud. Bueno, vamos a pasar a las convocatorias. p ó n s e m a un poquito más la música, si la tienes a mano de, de Balín.、We'll でも私はもう少しいです。よ Eh, bueno, están preparando. Tienen, nos van a presentar el domingo、eh, a las doce y media en la sala de cine número seis de Arte siete en el Centro Comercial Nacional Las Torres. Un concierto que ya es el cuarto concierto de bandas conci banda sonoras de películas. Interpretada por la banda、eh, Santísimo Cristo de Confalón, que la dirige Miguel Aguilar Jiménez, que el, la proyección de las películas、eh, está a cargo de la asociación Tánatos, y que, nada, que nos a a d que n invitan a que podamos ir el domingo a las doce y media. Después, eso es el domingo, pero antes vamos a decir que el viernes día 25 a las nueve de la noche podemos ir todos al teatro. A ver, los ULEN con su obra de teatro Cum Laude.、Eh, desde aquí vamos a decir que los ULEN siempre nos presentan una obra con mucha calidad, un trabajo muy bien hecho,、eh, con un humor muy bueno y que、eh, podremos admirar la actuación de todos ellos y entre ellos, pues,、eh, Paco Tous, que ya a sido un Se conoce como el actor de la serie Los Hombres de Paco. Eso es el viernes día 25 a las 9 de la noche en el Teatro Municipal de Écija. ¿Más cosas?、Mm. Sí, más cosas. La sala Pocas ¿La Luces.、Captura. Ah, sí, e r a la sala capitular. <risa> la sala Pocas Luces de nuestro amigo José Diego, allí en la campiña. Inaugura una nueva temporada y tiene dos espectáculos: uno el día 26 a las 8 de la, tarde. de la tarde y otro el día 27, que es domingo, a las 12 de la mañana. Y hay que ir pronto porque ya sabéis que esa, esa sala es pequeñita y. Y no hay mucha, no cabe mucha gente, ¿vale? ¿Qué más? Que la diversión está asegurada también, ¿eh? En la sala. Con、sí. su espectáculo. Es maravilloso. Sí. Es un enamorado, o s o Diego, o ¿eh? de, sí. de su teatro, del teatro y de l ...de su teatro de sombra. Sí, sí, estuvo aquí, la verdad que.、Sí. Estuvo hablando apasionadamente. De hecho, además, yo recuerdo otra anécdota que también la cuento, que fue un fin de año. Que mandó un mensaje en serie, un SMS, don, para felicitar el, el, el fin de año y la nueva entrada del siguiente año. Y, y el mensaje decía así: si no recuerdo mal, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, punto. Y a continuación seguía: érase una vez, punto suspensivo. <risa> <risa> Qué bonito. Muy bonito, sí. Bueno, bueno, un saludo. Un saludo a José Diego, y que tenga suerte este año. Y otra. Para terminar, vamos con las actividades de la Asociación Hierbabuena, que se pueden apuntar en la calle a Zofaifo número 10. Que, como todos los años, en principio vamos a empezar con un taller de literatura, que ya lleva, ¿cuántos años? Lleva por lo menos c i n c o o seis años、mmm, funcionando. Funciona los miércoles a las siete y media de la tarde, dirigido por Rafael Andrés. También se va a hacer un taller de pintura, que también ya es t a es la tercera temporada, dirigido por Carmen Osuna, para quien quiera. Y también para las personas inmigrantes, también ya lleva muchos años, un taller de lengua y cultura española. Y ya tenemos más proyectos, pero ya los iremos diciendo. Debemos decir que todos estos talleres son gratuitos. Exactamente. Y que estamos pendientes de un local más grande. Para poder hacerlos, porque nos viene ya corto el, el local. Lo hemos solicitado al ayuntamiento. Y por último. Y... Todavía no hemos terminado. Eso es porque se ha quedado、eh, el espacio pequeño, a pesar de que e x i s t e n a u l a s municipal e s de pintura, que hay muchos grupos. Es decir, eso es que hay unas inquietudes o algo en las personas. Porque las aulas municipales tampoco pagan mucho dinero. No, no, pero hay mucha gente. Es una terapia la pintura, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay veces en que las personas que la utilizan como su hobby se puede decir que perfectamente la pueden utilizar para terapia personal, para desquitarse de problemas, de ansiedad, de estrés. Sí, sí, sí. d Y de contacto con otras personas, conozco... de relaciones y demás. Sí, sí. Y además yo conozco a mucha gente que. que Se dedica a esto por hobby、eh, con este tipo de finalidad. ¿no? Disfruta, ¿eh? Disfruta, Oye, Ramón, ¿y por、no、qué? Yo le he s i t o la pintura para relacionarme. Porque en los talleres municipales hay más mujeres que hombres. m u c h a s más, ¿eh? El porcentaje es. Esa pregunta también me la hago yo, ¿no? ¿Por qué no? No lo、no、sé por qué. Pues los hombres deberían de. Ya m b i é n despertar entre, esa.、Inquietud. Entre comillas, dice que en su casa los hombres no pintan nada, pues por lo menos que pinten fuera algo, ¿no? Debería ser así. Puede ser por eso, ¿por qué no? Más de uno podía pintar algo. Sí, no, cada vez hay más, ¿eh? No s Es sí, muy sí, curioso sí. lo que dices tú, l o l i porque es verdad que es cierto, en cambio de pequeño, lo, lo pintan por igual. Claro. Los niños pequeños lo mismo pinta n un niño que una niña. Se p o n e n、no, a pinta r、eh, los dos iguales. Yo tengo una teoría: es que tienen más miedo al ridículo. Entonces sí, le ver. da vergüenza que、Como、no le s Como al expresarse, se, que、sí. no le salga s también. Se、bien. delatan. Y, y que Porque, hemos tenido una tradición de muchos pintores que era un poquillo de la cera enfrente, y yo lo me he j a d y、pues、ahora.、Sí. También、eh, puede que muchos sí, niños, cuando、incluido. tienen no, 15, 20、claro. años, que es cuando ya. Se viene abajo lo, la, la cuota de hombres que participen en estas actividades. Puede que sea también un poco que haya. Yo, de t a l maneras, i puedo decir algo en defensa del arte: ¿no? que cuando uno lo siente, o、sí. cuando una lo siente fuerte en lo más profundo, sale. De una manera、claro. o de otra, sí, antes pero, o después sale. Sí, y Y a no solo sale para, para uno mismo o una misma, ¿no? sino que sale afuera también. Sí, pero tú también tú lo tienes fuerte porque además tus padres lo llevan también, la sangre lo sienten. Ahora, un padre que trabaje en otra cosa, en otra materia, y ahora le salga al h i j así, dice: Uy, mi hijo, cómo va t o d o rarísimo, cómo se va a ganar la vida con esto. Pues, no, no, es no le cabe en la cabeza. Conociendo. e o entonces le, le empieza a quitar la idea. Conociendo a Ramón. Mm, es que tú te pasas un poco. <ríe> Me explico. Que tú estás por encima de, de, la, de muchísimas personas. Yo hablo de una cosa normal: del hombre, como vamos las mujeres, a pintar. De que nos gusta, pero que no tenemos ese talento del cual tú tienes. Debemos decir desde aquí que están abiertos los plazos para apuntarse a las aulas municipales、sí. de danza sí, y sí. pintura. Que, que se animen las personas a participar, que cada año tienen. Muchos、uh, es. que Mucho sí buscaban personal también. Sí, sí, monitores. Monitores, monitora. s Este año es caso e l trabajo, ¿no? Sí. Eso que hay, estamos en crisis, pero hace falta en muchos sitios. Porque siempre tienen que hacer la convocatoria.、Mm. Bueno, y para terminar, el, también está abierto el plazo para, para inscribirse en el décimo s e m i n a r i o del, lo, del lobby.、Europeo. De apoyo al lobby, lobby. europeo de mujeres. s q u e e s l a plataforma de apoyo al lobby europeo de mujeres, que se va a celebrar los días 13 y 14 en Córdoba, que lleva el de título me... de noviembre. Lleva el título Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y viene gente muy interesante, como siempre. Viene Amelia Valcárcel. Viene, entre otras, ¿eh? viene Carmen Romero, por decir nombres que conoce m o s la gente, la exmujer de Felipe González. Lidia Cacho, una luchadora. a No, Lidia Cacho, una luchadora mexicana por los derechos humanos, amenazada de muerte mucho tiempo y una mujer muy importante, que también hemos hablado aquí de, de ella. Sigen Hachi, Que es la del movimiento francés que se llama Ni putas ni sumisas, también una mujer muy importante, y Emma Bonino, del Partido Radical Italiano. Viene ¿no? Emma、Me、Bonino, está, está en el borrador. Tú sabes que en estas cosas,、sí. estas personas de vez en cuando sí, pues sí. fallan. ¿no? Sí, sí. Pero en principio.、Mm. La, está programado que vengan. Qué emocionante escuchar. Así、claro. que si、¿Dónde, alguien, ¿Dónde tenemos que apuntarnos? Por internet, en la plataforma de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, o que vengan a la Asociación Hierbabuena y nosotras l e facilitamos、eh, la hoja de inscripción. Muy bien. Se, es un un sábado y un domingo. Creo, ¿no? 13 y 14 de Bien, noviembre. No lo sé, pero normalmente otro año ha sido el viernes por la tarde y, y el, el sábado. sábado completo. Sí, sí, sí, viernes y sábado. Sí. Pues invito a todas las personas que estén interesadas en el feminismo. Hombre, y Córdoba está cerca. Que vengan. Bueno, Ramón, encantadas de estar aquí contigo. Ya sabes dónde nos tienes. Muchísimas gracias、eh, a todas y por este buen rato que me habéis hecho pasar. <risa> Encantado, vuelvo cuando quieras. Ahí, ¿no? Y enhorabuena por tu trabajo y mucha suerte que sigas con el mismo. Y eso de la Rotonda lo tenemos que hacer. a <risa> pues ahí lo dejé anotado, lo he dejado anotado y, a ver. ¿Y el Museo de Arte Moderno también. <risa> Hombre,、oh, eso es una iniciativa se, desde luego eso se es habló estupenda. Eso s e h a b l ó h a c i v a e muchos años de haberlo hecho en, la, en el siglo. En el siglo、mm. de Largodonera,、sí. María Luisa,、mm. hasta la próxima semana. Adiós, hasta、no、la próxima s e r d n a a s mucho, que se lleva mucho tiempo perdida. Pero、Vamos. ya no, ya hemos empezado el curso. Yo, Y aquí hay que venir toda la semana. Un, un saludo a Maris Valle, a Valle, nuestra. A Valle, eso iba sí, a decir ahora sí, mismo. Nuestra, nuestra Valle, que hoy está mala y no ha podido venir, pero desde aquí le mandamos un saludo que la echamos de menos. Valle, que te esperamos. <risa> Muchas gracias, Loli. Hasta la semana que viene. Gracias. Toni, lo mismo. Bien, hasta la semana que viene. Seema,、sí. hasta la semana que viene. No trabajes mucho. Cuidado. Y nos vemos pros, la próxima semana. Sí, no sin antes decir que este programa se puede escuchar en el 93.4 de la FM o también a través de internet en FM Radio. FM-Siempre <risa> guión igual. Pero no está s viendo, u n a rayita, que hay una rayita, luego pone s FM Radio y no te sale. <risa> hay que puntualizar, c a s Está muy, muy bien,、torpe. porque así no hay error. Creo que soy muy torpe, decito,、bueno, pasito, pasito. Calla, ¿eh? fm-radioecija.blogspot.com. Y también en nuestro blog, Las Somos Todas. Metiéndolo en el Google o en cualquier buscador, lo encuentran. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Nuestro programa, Las Somos Todas. Here's a little ghost for the opera. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone missing.